どんどんどんど La noche en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Epuyén, en Villa Regina, en Los Toldos, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado, también en Epuyén, señor Hernán, sí. Será la tarde probablemente en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Conforme nuestro mundo gira, iniciemos una nueva vuelta alrededor del sol, ¿sí? Hace ocho días, más o menos. ¿Sí? ¿Ya de antes? Sí, veníamos girando de antes, pero ahora empezamos una de cero. ¿Sí? A través de todos esos puntos y en Internet, por intermedio de la red satelital de Farco y de frecuencia cero, por supuesto, se emite nuestro mensaje al cosmos en procura de alguna otra civilización como la nuestra que quizás cuente días. ¿De cuántos soles, señor Hernán? ¿Tres o cuatro? No, siete soles, no será mucho. Usted sí que quiere asolearse, ¿sí? Desde allí se emite nuestro mensaje, procurando que a lo mejor alguna civilización nos conteste, probando de ese modo que no somos los únicos que disfrutamos los atardeceres. De acuerdo a la forma de medir el tiempo para nuestra civilización, n ¿Eh? A ocho días, lógicamente en los usos horarios correspondientes de lo que llamamos año terrestre, con una actividad espacial bastante peculiar. Mientras una misión está estudiando nuestra estrella, el Sol, bien de cerca en un viaje histórico, otra está explorando. Última Tour, el objeto más distante del sistema solar en el cinturón de Kuiper. Pero no olvidar que al mismo tiempo, por primera vez en la historia, una misión china se ha posado en el lado oscuro de la Luna. Todo parece indicar que hay una apuesta muy fuerte de la humanidad a la conquista del espacio. E incluso hasta el mismísimo Yunes está planeando viajar a otro planeta. Señor Hernán, ¿está usted listo? En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang.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 En algún lugar en internet se nos escucha a través de d e l t a 80 y el retorno del gigante Radio Show de mi querido amigo Gustavo Bolasini. Un gran saludo para él desde aquí. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco. Agradecemos a Cristian Torres y Pepe Frutos. ¿eh? Están perdidos. Deben estar de vacaciones, señor Hernán. Y frecuencia cero, por supuesto. Uno de los programas más extendidos en el envío de sondas exploradoras a diversos puntos en el espacio es el de las sondas Pioneer. Con ellas se desarrolló el efecto rebote, consistente en aprovechar la atracción gravitatoria de los planetas para lograr el impulso suficiente que permitió atravesar el cinturón de asteroides que separa. Al sistema solar interno de los planetas gigantes del exterior. Hecho que efectivamente sucedió en julio de 1972, cuando un primer objeto humano rompió el paradigma Yo no sé. Donde puedes pensar sin cansar, e do, do, do, donde no llegan los ojos, do,、no、llegan los ojos, ojos. se puede oír nuestra, voz. Se puede oír nuestra voz. Voz, voz. Hacia nuevos universos viaja el mensaje de b l a k Bang. Sin cansarse, se nos puede escuchar a nosotros y a la música, por supuesto. A través de 97.5 Radio Regina en Villa Regina, Río Negro, y 98.5 FM Mate Amargo de los Toldos, provincia de Buenos Aires. Un gran saludo a Darío Isola de esa radio. s í En diciembre de 1973, el Pioneer 10 fue lanzado fuera de nuestro sistema solar al recibir la asistencia gravitatoria del masivo Júpiter. Aunque la NASA. Planeó que la sonda s i g u i e r a enviando señales a la Tierra durante los sucesivos 21 meses. La fuente de energía del aparato lo mantuvo transmitiendo durante 30 años. Qué ahorro, ¿no, señor? Hasta que se perdió en lo profundo del espacio. You've been Train your eyes to meet the road. Another faithful episode. La última línea no coincidía con el tema, y bueno, hay cosas que en radio a veces no es bueno decir, pero bueno, a veces los textos no ayudan. 89.3 FM Camco n Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos y 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut, también llevan nuestro mensaje al cosmos. El principal agente de comunicación de las ondas era una antena en forma de disco apuntada a la Tierra. Para mantener la alineación, cada aparato tenía sensores de estrellas y el Sol que lo mantenían girando en torno a su eje más largo para estabilizar su trayectoria. Durante la vida útil de la antena, Enviaban y recibían señales de radio a través de la red del espacio profundo. Una serie de antenas ubicadas en nuestro planeta que permiten el monitoreo sin interrupción y que recepcionan hasta los blues cósmicos. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang. Big, big, big bang. Viaja portado en s e ñ a n e s de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Big Big Bang En algún lugar de l universo se escucha el Big, big Bang. bang.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 Tenían una placa de oro en uno de sus lados, incluyendo la ilustración grabada de un hombre y una mujer desnuda. No, el hombre también estaba desnudo, e h no sea cuestión que. Un dibujo de la nave y un diagrama de la posición del Sol en la vía láctea. Cualquier ser inteligente que las encontrara podría fácilmente conocer nuestro domicilio en el cosmos. Muchos opinan que no es precisamente acertado darle a extraños nuestra ubicación, algo que podría depararnos vivir la edad de la locura. De años y se expandió más rápido de lo de que, que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el f i g Bang. Viajar en el espacio implica una gran cantidad de ganas de dejarse llevar y deslizarse. Lo común es que un aparato espacial dependa de cohetes para abandonar el suelo y así empezar su derrotero. Otros motores más pequeños se habrán de utilizar para corregir la trayectoria o entrar en las órbitas de cuerpos celestes. De esta forma, los viajes pueden durar miles de años. どどどどんどん Para que los ingenieros puedan calcular la trayectoria newtoniana de un aparato entre dos puntos del sistema solar, tienen que tomar en cuenta todas las posibles fuentes de gravedad en el camino, incluyendo cometas, asteroides, lunas y planetas. Como un desafío adicional, pueden apuntar a donde deseen que llegue su nave como objetivo y este Calcular que esté en ese momento allí, sí, porque señor Hernán y u n e s los planetas se mueven. Por lo tanto, el puerto de destino también se desplaza en el espacio, como si estuviera bailando con el caballero de la luz de la luna. It lies with me, cried the Queen of May, b e for her merchandise. He traded in his p r i z e Paper late, cried a voice in the crowd.、Mm -hmm. Old man dies, the note he left. s i g n e d of farther tents, it seems he drowned. Selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down. c h e w i n g through their wings you La epopeya de las naves Pioneer 10 y 11, en sus viajes de miles de millones de kilómetros a través del espacio interplanetario, no sólo proporcionaron nuevas vistas de los planetas de nuestro sistema solar, sino que permitieron comprobar las leyes fundamentales de la física gravitacional. Mediante ellas, los astrofísicos pueden descubrir nuevas leyes de la naturaleza sin que ellos. Significa una cuestión de buena o mala suerte. Alguna otra civilización. Big Big Big Bang En algún lugar de Venazo se escucha el Billy b a n g Algunos astrónomos importantes, en razón del extraño comportamiento de la órbita de Urano, empezaron a sugerir que las leyes de Newton quizá empezaban a descomponerse al estar a tan grandes distancias del Sol. Se planteaba el interrogante entre si abandonar...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 Roberto Pulice, h a Daniel Esperlungo, a Gustavo b o l a s i n i del Retorno del Gigante, a Alex Sentana de Busley Park, Sydney, Australia. ¿Allí quiere ir? Y por ahí se le haga, están baratos los pasajes ahora. ¿eh? 800 dólares si usted quiere. Si、sí, hacemos un tour y vamos, a h Caros Music por su aporte de, de música para el programa. Agradecemos a Marcela Escorca, así que nos lleve a Australia, seguramente al departamento de edición de Frecuencia Cero. en La figura de dos célebres desaparecidos en el cosmos, Leo Montenegro y Edgar Daucielo. Dicen que están tomando cerveza en algún lugar del cosmos, dice usted. La Estación Espacial Internacional. Pasó por Mendoza, así que a lo mejor levantó algo de vino por ahí. Recién, recién citó, hará cosa de una hora pasó por Mendoza la Estación Espacial Internacional. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire. ¿Quién hace todo acá? Hernán Yunes, por supuesto. Dirección General, Hernanda Isich, colaboran. Se puede decir que no, nada. <risa> Lucas y Javier, sí, por supuesto. Una realización B y asociado para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigban a frecuencia cero punto com punto ar. Sí. O visitar nuestra página www.bigbanradio o com punto ar. El sonido por ahí de j o h n n y Joplin, hay que tener en cuenta que es una grabación que tiene 49 años, o sea, casi se va a cumplir 50, poco antes de su fallecimiento. Pero lo importante que quisimos destacar con eso es un homenaje a todos aquellos héroes del rock and roll que han pasado a la posteridad, como el caso de David Bowie, por ejemplo. s í Estamos también en Twitter, Facebook, Tumblr y todo eso que no le gusta para nada a Matías l e v i n Será hasta la semana que viene. Chao.